Si fueras gay, estaría ok Ay, no seas güey, seguirías siendo el rey Si fuera así, no estaría aquí Listo para decir que sí Soy gay, pero no soy gay Yo escucho noticias Novedades Aminidad. Y entrevistas. Todo eso en Spanima Radio, un podcast latino para todos. Dedicamos nuestra cobertura a temas relacionados con el manga y el anime. Escucha esto y más con tus locutores favoritos. Yo escucho Hispánime Radio. ¿Y tú? ¿Y tú? Hispánima Radio, el episodio número 19 Soy Crazy Roxy Suki 90 Interfere 1 Y bienvenidos uh, nuevamente A un episodio más de Hispánima Radio Y muy bien Comencemos Ya saben, noticias Oh, antes, ¿Sí? que, antes que nada, gracias a todos por escucharnos Se me olvidó, disculpen arigato. Y yo yeah, Exactamente, gato. Y sí, qué bueno de tenerte de nuevo, Roxy Luego de tantos Episodios pasados sí, Como dos, tres pesito. No me acuerdo, ya perdí la cuenta Como bueno, tres, tres. Agradecerle a la audiencia Gracias, gracias audiencia Lo siento mucho, los abandoné Pero ah, medio ocupada Y no tuve tiempo Y bueno, cosas mm -hmm. Cosas de la vida y Cosas de la vida Y bueno, antes de que no, se nos olvide, antes que se me olvide a mí, como saben, ya estamos en la temporada navideña. Así que antes de presentarles el último programa de la gestión del 2010, el equipo de Disponemos Radio desea felicitar a toda su audiencia fiel que nos ha seguido durante toda esta temporada. Toda temporada. Es, to, durante toda esta temporada. Y aprovechamos para mandarles... Una grata noche buena y feliz Navidad y todo eso que ya va a venir. Y que lo pasen muy contentos con sus familias y que el año nuevo esté lleno de esperanza y paz para todos ustedes, bla, bla, bla, bla, ya saben. Lo mismo de siempre Y nosotros nos comprometemos a seguirles trayendo La mejor información sobre el mundo manga anime Para ustedes, así que muchas felicidades a todos uh -huh. sí, uh -huh. y muchas bla, bla bla bla Y feliz navidad Y feliz y novidad, y bla, bla, bla, bla, año bla. nuevo Y feliz Christmas. Christmas Exactamente, y Merry Christmas Y se me olvidó cómo se dice en japonés, pero eso <risa> Oh Dios mío, de verdad que estoy conmovido mm, <risa> <a>, Hago <risa> lo es que verdad, Es que de verdad que ninguno de ustedes podría ser más profundo Aunque los tíatos de un pozo <risa> ¡Hey! Ha Hacemos lo no, posible eh, Hacemos lo no posible Shiro, ok? Cálmate Pero ya, acuerdo, o sea, no, espera Profundidad, sería algo como Pues a todo el mundo Les deseamos una feliz Navidad, Un feliz y próspero año nuevo eh, Agradecemos mucho que nos estén Escuchando y que sigan Escuchando a esta bola de locos Que que somos, y más que nada eh, Seguiremos leyéndoles información Y deseamos que todas las cosas Y todo lo que desean y todo lo que piensen Se hagan el día en este año nuevo y pues feliz navidad y feliz año nuevo okay. algo así mm. si sí, te quedó perfecto muy bien me gusta mucho ¿no? pero ya ya dejamos así vamos a comenzar con las noticias ay, por favor ay no qué más no diréis déjalo que intentes sí, puede intentarlo perfecto ya. noticias por favor vamos a comenzar con las noticias por favor porque ya saben cómo nos ponemos comenzamos a divagar, pero mucho tiempo ya entonces ya comenzamos con las noticias de siempre noticias con el teflono muy bien gracias Rosy. Muy bien, las noticias de hoy eh, Estamos muy, muy, muy conmovidos Con esto que acaba de pasar Y tal vez algunos de ustedes ya conocen la historia eh, Se acabó de aprobar en Japón El proyecto de ley número 156 Que es la provisión de Tokio Sobre el anime, manga y los videojuegos presentados Crimen, el, eh, Crímenes espirituales O aquellos que puedan Interferir con el sano desarrollo de la juventud Ha sido aprobada después de que el Partido Democrático de Japón acordó apoyarlo. Y bueno, pasa que la única adición a la parte crítica a la ley acordada por el PDG, Partido Democrático, era una corrección en la que se le pide la aplicación prudente de la ley a la luz de cualquier valor artístico, social, científico satírico que la pueda expresar. No obstante, ha dicho que no existe ninguna obligación legal para considerar eso. Estos o establecer criterios claros O de una ejecución para juzgar Si una obra puede ser declarada Nociva o no En otras palabras esto significa Que todo lo que Puede ser Dañino para la mente de la juventud Ya sea Cosas por ejemplo Vamos a decir el Fan Service, por ejemplo O el ya o el Yuri, tal vez el El Echi, tan cool. simple, Echi El, el Echi, vamos a decir, etc Y eso, supuestamente va a ser No aprobado por la ley Y se va a tener que dejar de, de usar Y la ley Entraría en vigor en el en 2011, 2011 Exactamente, Julio de 2011, exactamente eh, Interfield, déjame, bueno, según lo que me han Dicho de eso, es que solo se va a hacer En lo que es el distrito de Tokio Ah o sea, Bueno, vamos a hacer esa aclaración, que solamente va a ser en el distrito de Tokio ¿Puedo, ¿Puedo hacer tres comentarios al respecto? Dale Primero, el distrito de Tokio Pero creo que ninguno de ustedes sabía que O ninguno de ustedes se enteró de que el 90% de la industria se localiza en Tokio, madre mía uh -huh. Claro, obviamente tengo eso muy claro uh -huh. Exactamente. así que o una de dos o se largan de ahí o a ver cómo le hacen uh -huh. sí. bueno claramente sí. es, estamos de acuerdo en que esto okay. no, no debería ser más que nada porque eh, las cosas que ven los los niños deben ser contadas solamente por los padres y desde un principio todos sabemos que todas estas series han sido dirigidas a un público adolescente entre más o menos edades de 13 a 18 años okay. y a veces uh -huh. exactamente más Entonces depende Ok, la otra cosa Obviamente si hay cosas que no se pueden transmitir por televisión ¿No creen que se va a hacer una prohibición a nivel nacional, por Dios? Mm, la verdad no creo Porque eso es más en cuestión de lo que es Japón Y el problema radica en que en Japón creen que todos sus niños y adolescentes se Están volviendo delincuentes y demás Nada más porque ven el anime Acá la verdad eso de que si ves anime o no Pues yo es... Algo muy raro. Aquí, si la, la verdad, si alguien ve anime, o las otras personas lo van a decir, ah, pues mira, un niño. O sea, la verdad es como que... Tengo de caricaturas. Pues creo que la verdad está viendo el problema de un amigo demasiado escueto, porque la verdad Con la cosa va más mucho más profunda de eso. O tú crees que es solamente por la delincuencia que está... No, yo no te estoy diciendo que... eso. O sea, o te sea... estoy diciendo que nada más que es lo es la forma en la que los adultos están viendo eso. O sea... No, ni siquiera eso, o sea, ese no es el punto por decirlo así Porque si no, la prohibición sería total, cuando ni siquiera es una prohibición total Simplemente si hay algo que a las monjas de Japón no les guste Simplemente va a tener que ser colocado para venderse a las personas mayores de edad uh -huh. Y como, como debería ¿Sí? ser, deberían, como uh -huh. en Estados Unidos debería haber un sistema de, de ¿sabes? De, de clasificación Ese es el punto, el caso no es de que si los adultos delincuentes que si no, <tose> no es el punto. eso es verlo desde un ámbito de desde un ámbito de <tose> ese no es el punto en fin de cuentas uh -huh. sí, sí pero no te enojes cálmate uh -huh. pero okay vamos a dejarlo así porque si continuamos sí, pero... con esto esto este va a ser el episodio sobre solamente eso y no vamos a hablar sobre el tema así <tose> que muchas gracias, muchas gracias por guardar mi libertad de expresión y después se quejan de que partido democrático japonés no es del Ok Giro cálmate Vamos a continuar ya para que terminemos con las noticias Ok próxima noticia Y bueno Giro tú vas a estar Muy contento por esto eh, Al parecer 4Kids ya Realmente está tocando fondo Y la compañía está perdiendo Bastante dinero Y sus ingresos siguen bajando por los 3 millones de dólares Y estamos mostrando una reducción De 43% de las ganancias Así que Un poquito más y 4Kids se va a ir A la, a la ruina Okay. Y ahora mismo la compañía está, está se ha puesto a sí misma a la venta, está ganando oh. las eh, las ofertas del mejor postor y ver qué pasa. Y... okay ¿Y es la máxima? Hay que comprarla y subirla. <risa> okay. Sinceramente, para mí, 4Kid se puede ir al cuerno. Sinceramente, si esto les está pasando es porque ellos mismos se educaron, santo cielo. Muy bien. Entonces, si próxima... vez... Ah. No, no, no, tú pues sigue, discúlpame. Okay, no, Ok, estoy dando rápido solamente estoy dando una pequeña reseña y luego continuamos Ok, próxima noticia eh, Cartoon Network va a transmitir Los episodios de Dragon Ball Kai Ahora, me imagino Eh, sí no. Va a ser Dragon Ball Kai en, en, en español latino no es. Yo no voy a ver eso bueno, bueno, yo Me voy a mantener Al margen de la situación, no voy a dar mis opiniones Al respecto porque si, Cuando no se puede, no se puede Siento mucho que el señor Mario Castellano no pudo estar porque no le dieron el dinero que él se ganaba la vez pasada, pero así son los y negocios. Laura Torres, y Laura Torres Renegar, sí. Exactamente, pero como dice Conan el Bálvaro y como dice Nichol Millonario, business son business. Muy bien, entonces pasando, vamos a entrar a mi serie favorita de las noticias que son los mangas más vendidos de la semana. Esta es de la semana del 29 de enero al 5 de diciembre. Y eso son, vamos a comenzar por el número 10 hasta el número 1. En el puesto número 10 está Soredemo Mashi wa Mawateru, el tomo número 8. Este es escrito por el mangaka Masakazu Ishiguro, no sé quién diablos es. En el noveno puesto está Gaku, el tomo número 13 por Shinichi Ishizuka, el tomo... El puesto número 8 es Tutor Hickman Reborn, o Reborn como lo conocemos. El tomo número 32 por Akira Amano. En el puesto número 7 está el último tomo de Fullmetal Alchemist, el Alquimista cero, el tomo 27 por Hiromu Arakawa. Dios bendiga a esa mujer y les deseamos lo mejor. En el sexto puesto está Jintama, el tomo número 37 por Hideaki Sorachi. Dios mío señores, les recomiendo que vean esta historia porque se van a matar de la risa, en serio. En el puesto número 5 <coughs> está Ryu, el tomo número 10, por Takehiko Inu, el maestro de las historias sobre basketball, slam dunk, Ryu, eh, eh, Buzz Beater y también Vagabond. En el puesto número 4 está Tri no Lion, el tomo cinco 5 por Chika U... Mino? Sí, un Mino, no la conozco. En el puesto número 3, ya comenzando con los chonen como siempre, está The Gray Man, el tomo número 21 por Katsura Hoshino, que tendría esa mujer también. En el puesto número 2 está el tomo 48 de Bleach, God is there, se llama, por Tita Kubo. Ese tipo ya saben que es... Él es el Akira Ctoryama de estos tiempos. Y en el puesto número uno, Dios mío, una serie que yo descubrí hace dos semanas que gracias a Dios que está en el primer lugar, el tomo 10 de Yoksuba por Kiyojiko Asuma, el maestro que hizo a su manga da IO. Les por favor, les recomiendo que busquen ese manga lo más pronto posible, es súper gracioso y les digo que vale la pena comprarlo si es que pueden. Sí, Bravo, sí, Naruto, no, se... Naruto no apareció No, porque Naruto ya no. salió hace unas semanas Entonces, ya, Naruto, no, mentira Naruto, sí, sí, sí, Naruto llegó en Segundo lugar y luego quedó One Piece oh, ¿Puedo dar yo la última noticia? Sí, adelante Para el año 2011, obviamente El año que estamos a punto de entrar, o sea, es más que obvio Van a estrenarse Dos películas eh, La primera Es un remake Y yeah, a que nadie adivina de qué es el remake, a ver, inténteme, inténtelo. Ah. Mm. Bueno, no es de Tron, porque Tron no es un remake, es una secuela. entonces bueno, Estamos hablando de una película de anime, sí. Tron evidentemente es una secuela, no es un okay. estoy emocionado por ver y que voy a ver. okay entonces no creo que sea One Piece, aunque va a salir la película de One Piece. Eh, yeah. rehecho, rehecho. Acabas no de hacer la película 10 de One Piece. Eh, Ghost in Exacto. Ah, Amén. El ritmo <tose> va a ser de un gran clasicazo de la ciencia ficción en el año, o sea, Ghost in the Shield. El nombre completo será Ghost in the Shield Standalone Complex Solid Space Society y va a ser en 3D. Lamentablemente esa tecnología en 3D no va a llegar a nuestros ojos porque la tecnología estereoscópica wow. se va a disponible para que los propios japonesen se 3D así que porque dudo que esa película llegue a tocar alguna vez su, eh, nuestro suelo, pero esa es otra por noticia aparte, y bueno la segunda película que va a salir va a ser presentada en forma de CG y si puedes hacer el favor de explicarle a todo lo que es CG ¿CG? sí, ¿qué es eso? <risa> ¡Ay Dios tan tan tan! tan <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> No, ya en serio, déjame continuar No, no, que yo le estoy explicando todo Que la próxima película viene en forma de CG O sea, y quiero que le explique a la audiencia Oh, si en CG, que... okay, ahora sí Es que yo lo conozco por el término en inglés Ay, ay, disculpe ay, ay. Sí, lo sentimos tanto Ah, bueno, siéntalo mucho No, ya, yeah, pero en serio uh, Y CG, ya, yeah, déjame explicar uh, CG es básicamente, que Computer, ¿cómo? Computer, algo? No me acuerdo, ¿qué significa la G? ¿Computer qué? Generated Ah, bueno, exactamente bueno, Generada... <coughs> A través de computadora, algo así Exacto, pero eh, para hacer la noticia más, no más larga de lo que ya se hizo eh, Va a salir la once, va a película de One Piece Que va a ser completamente en CG Así que los que han jugado One Piece en el Wii Sabrán muy bien a qué pueden esperarse Y qué tipo de animación van a encontrar Y lamentablemente esta película no vamos a verla entre ¿Sí? Y los japoneses si van a tener el... Primer, ¿Pero, eh? 3D, pero ese no es el punto Al fin de cuentas van a salir esas dos películas Un remake de Ghost in the Shield Que va a ser Solid State Society Y la onceava película de One Piece Que va a venir en forma de computer generated Y aunque ambas estén en 3D no tengan más películas Hay casos que van a salir y tenemos que estar contentos por eso Muy bien Uh, uh contentos oh, oh. Bravo Super sí, sí, Ok, sí. entonces eh, Próxima noticia Por favor Sí, dice? ya, ya, ya Ok, ya Entonces, próxima noticia eh, Ha acabado de salir una nueva eh, rama de la Shonen Jump Que se llama G-Jump Que G significa, sí, sí. o la G, viene siendo de Girls, entonces Girl Jump Ahora, esto lo que pasa eh, Esta es una revista Donde todas las autoras Todos los autores son mujeres Ahora, eso no significa que solamente Está dirigido a una audiencia femenina También está dirigido Bueno, está dirigido a una audiencia femenina Igual una masculina Pero todas eh, las personas que están ahí Son mujeres Entonces G-Jump espera <coughs> Disculpen Espera a, a expandir el, el espacio De las autoras japonesas Genial, para audiencia femenina Exactamente, ese es, es, es el eslogan Poder femenino, exactamente, girl power Justamente Próxima noticia eh, Jintama va a regresar Va a tener una próxima temporada en la primavera Del 2011 uh -huh. Si mal no recuerdo Terminó con 201 episodios Entonces la serie va a continuar Y va a tener una película también entonces. Oh, Promete uh -huh. mucho. Exactamente no Jintama, créeme Samuráis con extraterrestres Esa es la mejor combinación <risa> y para y bueno, vamos a ¿Puedo? terminar ya con estas noticias. El director. ¿No puedo dar una noticia más aunque no tenga nada que ver con anime? Eh, si es rápida, sí. Eh, acaban de estrenarse el tráiler de Piratas del Caribe 4 navegando en aguas extrañas. Ah, sí, sí cierto, fin? sí, cierto. Si sí, pueden no ver el tráiler, véanlo, porque la película promete bastante. Y, aunque, y aunque Para desgracia de las chicas y de algunos muchachos no va a estar ni Keyda ni eh, Eh, Orlando Bloom. No. Sí, creo que Penelope Cruz está más que harta para llenar el hueco que dejó que ir a nadie. De hecho. Es... <ríe> Bravo por Penelope Cruz. <ríe> Yay, Penelope. Pero muy bien. <ríe> ya, ya. Vamos a... a okay, últimas. Eh, noticia triste. Nuevamente alguien murió. Esta vez de, el director Humanos humanos que Lida, que, eh, que murió a los 49 años. ¡Cada vez vamos fue uh -huh, exactamente fue el director de um, The Mobile Suit Gundam de A CM Team y también de Helsing. Uh -huh. Uh -huh. exactamente, uh -huh. entonces que otro más que descanse paz. Uh -huh. y, y Dios mío, Japón, gente, ¿qué les pasa? Ah, bueno, <risa> los decir? tíos. Uh -huh. Debe ser al... <risa> el agua. Uh -huh. Y ya para terminar con esta última noticia, Eso es lo que pasa. Ken Akamatsu, el autor de series como La Fina, muy buena esa serie, y Nejima, ha anunciado que va a abrir un portal gratuito, <risa> sí, gratuito de manga, llamado G-Comic. Este pro proyecto surgió de la idea de hacer frente a todos los sitios web que muestran manga sin licencia. Y se espera que esta página sea abierta el próximo 10 de enero. Uh -huh. Así uh -huh. que todos los mangas de Ken Akamatsu, es decir, Lofina y Nejima, van a estar en esta en esta página de J-Comic. Uh -huh. Y esas fueron las noticias por esta ocasión. Entonces ya comenzamos con es, el tema de esta ocasión. Ok, Roxy, coménanos por favor. El tema de este día, de este episodio será Mecha. Ok, y comencemos. Eh, en algunos trabajos de ciencia ficción, mecha son vehículos robóticos, generalmente con forma humanoide, controlados por un piloto que usualmente está en su adolescencia. Mecas son generalmente de dos piernas, aunque ese no siempre es el caso. El término meca es un derivado japonés de la palabra inglesa mechanical, Como el idioma japonés no tenía una palabra propia para definir un aparato o resorte interior que da movimiento a un ingenio o artefacto, la palabra se tomó prestada del idioma inglés, pero se usa de forma diferente, mientras que los occidentales usan la expresión solo para referirse al género anime. Los japoneses usan la palabra mecha para abarcar todo objeto mecánico, incluyendo automóviles, computadoras, celulares y otros aparatos. Pero para referirse al género, estos usan el término robot o superrobot para hacer distinción. En la gran mayoría de las historias donde mechas son el ejemplo principal, estas son usadas como máquinas de combate para decidir el destino de la Tierra o del universo, algo ya muy común en el género. <coughs> Otras veces son usadas como componente principal en una fuerza militar, ayudadas por tanques, jets de combate, soldados o cualquier otra cosa. El género de mecha ha sido muy popular en Japón, tanto que el país es líder en desarrollo de robot y se estima que en varios años gran parte de los robots que podríamos usar en el futuro serán creados en tierra nipona. ¡Woohoo! Eso sería genial. La historia del género comienza en 1956 con Mitsutero Yokoyama y su manga Techunny 28-Go, conocido en Latinoamérica como Iron Man 28, era más fácil decirme eso. La saga <ríe> trata de un robot construido por el doctor Eduardo Espinosa, siendo Ricardo quien lo manejaba utilizando un control remoto. ¡No me hagas reír! <ríe> <ríe> Nadie te está haciendo reír. <ríe> de hecho, sí. Ay, pero... <ríe> <Dios mío>. <ríe> <ríe> <ríe> uh, también estaban Sandra, la esposa del doctor Espinosa. Marta, la hija, y el inspector Efraín. Iron Man 28 no tenía armas peleaba a puño limpio con un par de movimientos especiales como el puño demoledor y la patada voladora. Lol, Eso me sonó bastante, bastante familiar. Mm, sí, la de hecho, voladora. más de alguna vez utilizó su cresta que simula un general romano para despedazar mm -hmm. o embestir em a los enemigos. Su inclusión como mecha es debatible ya que el robot es controlado por control remoto en lugar de ser piloteado desde dentro de la máquina. Luego de que Iron Man 28 terminara en los 60s, el género comenzó a definirse como lo conocemos ahora gracias a la labor de un hombre, Gonagai y su Mazinger Z, tal vez su creación más famosa. No fue solamente la serie más popular de los Super robots, pero también la serie pionera de las armas activadas por la voz del piloto. otra de sus series. Gator Robot, fue la primera serie en usar un robot que era combinación de otro robot Algo, algo que se ha convertido en un tema frecuente y agresivamente imitado en otras series Mecha Mecha, perdón <risas> <risas> ¡Oh, Moriré Los 70, fueron los mejores momentos para el género Con series como El Vengador, Super Magnetron, El Gladiador, El Galáctico, El Robo, pero para el 79 Tengo una serie que definía el género Mecha con su nombre, sí Gundam es considerada la serie por excelencia cuando se habla de robots y es una de las pocas series que sigue redefiniéndose al pasar de los tiempos eh, Por toda su popularidad Gundam pudo conseguir su separación del subgénero de Superrobot para convertirse en su propio subgénero conocido como Robot Real donde los Mechas son mostrados <ríe> como herramientas más que como creaciones feminísticas Y con el enfoque no en las máquinas, sino los sus pilotos Otra serie importante para este subgénero creado por Gundam es Macro Que fue modificada en occidente a crear a Robotech Que una vez más aclaro, Robotech no es anime Es solo una serie americana que... Sí, descaradamente plagió a Macros, pero bueno, esa es otra historia La serie que abrió muchas puertas al continente americano Mayormente en Estados Unidos en los 80 Gumbuster de Hideki Anno fue la cúspide del de anime durante la década que luego siguió como series como Voltron, uh, Alvegas, Vegas, of Combat Mecha, Technopolis, Rendazier, entre otros. Para los 90, la nueva serie de Hideki Anno, Neogenesis Evangelion, estaba ganando popularidad mundial mmm, del tamaño de Gundam entrando el siglo XXI que eh, no sigue dando de, de qué ver y hablar con series muy variadas que no solo se basan en la típica, <ríe> típica de el enemigo aparece robot pelea con el enemigo, robot gana, enemigo explota. Sino que historias que además tienen como subgénero el deporte, el romance, la comedia, etc. Y bueno, creo que ya saben cuál es el <ríe> Aunque se mencionó brevemente, es esencial que hagamos una distinción entre los subgéneros de Super Robot y Robot Real. El primero es un término usado en anime y manga para describir una mecha con arsenal de super armas ficticias con resistencia extrema a daños, a veces transformable o una combinación de dos o más robots, piloteados por pilotos entre edades de 15 a 20 años y a veces con orígenes místicos o legendarios. Los animes super robot son usualmente el nombre de robot o usualmente tienen el nombre de robot principal. En la serie, por ejemplo, Mazinger Z, Alvegas, Robotech, eh, Voltron, aunque Robotech es un, no es un robot, pero bueno Y usan un formato conocido como Monstruo de la Semana, en donde los villanos presentan a un solo antagonista al comienzo del episodio Que los héroes usualmente derrotan al final de este ¿Está Por ejemplo, muy buen ejemplo Mientras que algunos fanáticos han despreciado que los programas de super Bowl tengan este formato, se debe de hacer notar que un número extenso de series, como Power Rangers, sean japonesas o no, usan la misma estructura en su trama, introduciendo antagonistas menores, mientras que se desarrolla poco a poco el conflicto principal entre los protagonistas y los villanos principales. En los años 70, con una cantidad de episodios entre los 50 o 52 para muchas series, Un conflicto menor sería resolvido en la primera temporada, alrededor del episodio 26, con otro conflicto desarrollándose directamente después y llevando en los episodios finales de la serie a la confrontación más grande entre las dos fuerzas opuestas. Los villanos tienden a venir de otro planeta o de una civilización antigua así como el Vengador, con elementos comunes como una apariencia monstruosa y ocasionalmente con una forma hermosa, de comillas. Muchos de los enemigos usan robots o androides que muchas veces envían para pelear con los héroes de su en su mecha, así como por ejemplo los Power Rangers. Los objetivos de los villanos varían, aunque muchos son megalomaniáticos con aires de grandeza, otros tienen ambiciones que caen en lo genocida, es decir, destruir toda la raza humana. El segundo, robot real, es un término usado en manga y anime para referirse a series con robots gigantes funcionando con fuentes de energía o de poder convencionales como la el electricidad o el petróleo y con armas explicables o la ciencia real. Como ya mencionamos, Gundam es considerada como la, la primera serie en introducir la idea de robots reales y junto con macros formarían eh, la base de su género. Sunrise, el estudio de Gundam, estableció varios conceptos Detrás de los robots reales que los separan de otros animes mecha Primero, el robot es usado como una máquina industrial con armas y es fabricada para la, por la milicia, es decir, por el ejército Mientras que los robots, super robots clásicos, usan ataques especiales Los robots reales comunes, o comúnmente, perdón Usan armas humanas, pero de tamaño gigante, así como rayos, láser, metalletas, escudos, espadas, etc. Tercer punto. Robots reales usan armas que requieren municiones y también requieren de mantenimiento periódico y por lo general se descomponen como máquinas reales. Estos han sido los estándares de una serie de robots real debe de, que debe de mantener y cada serie del género tiene uno o dos de estos conceptos. Gundam eh, decidió no usar el formato de la serie Super Robot para dar paso a una forma más profunda de narrativa con un universo independiente al nuestro, donde rige la ciencia y la mecánica, además de que es una serie donde los más mayores pueden disfrutar tanto como los más jóvenes. Otros ejemplos de su género incluyen Bottom, Malzico, Full Panic, Pack Labor y otras series. Yay, Pack Labor. Full Metal. Posiblemente el verdadero éxito esperado de una serie de robots de ciencia ficción serían los juguetes y mercancía que pueden producir. De hecho, el género Super Robot popularizó un nuevo tipo de juguetes que se convirtieron en los elementos importantes del género. A finales de, el, de 1972, una compañía japonesa de juguetes llamada Poppy lanzó una versión de metal de, de Mansinger metal de Z, cuya serie se emitía en ese momento. La figurita eh, fue de unas 4 pulgadas de alto, lanzaba unos puños con resortes al oprimir un botón. Para, para poder imitar el ataque de proyectil en la serie y era bastante pesado, puesto a que estaba hecho de metal. Este juguete revolucionó la industria japonesa del juguete, generando un montón de ellos, de casi todas las series Super Robot que se emitían en la televisión japonesa durante ese tiempo. Um, a veces el caso era lo contrario, un anime de Super Robots era creado basándose en los juguetes producidos. La línea Chogokin eh, de Robots Eventualmente perdió su popularidad en los años 80 después de que su compañía rival Bandai tomara la industria por sorpresa con su franquicia de Gundam y su línea de modelos a escala. Los juguetes de metal de Poppy SR se han convertido en objetos raros de colección con aquellos en perfecto estado costando miles de dólares en el mercado de, col de coleccionistas. Irónicamente fue la propia Bandai que en los últimos tiempos revivió los juguetes Super Robot hechos de metal. Después de haber adquirido los derechos de los juguetes de Poppy y gracias al renacimiento de la popularidad en los robots gigantes del pasado, Bandai comenzó a lanzar una línea de modelos hechos de metal fundido que eran sólidos, muy detallados y demasiado caros. Esta línea se llama Alma de Chogokin y actualmente está produciendo una fina línea de juguetes que están dirigidos principalmente a los coleccionistas. Uno de ellos, un modelo súper de lujo de Grandizer, Eh, con el robot de metal fundido, un platillo volador, cuatro buques y otros accesorios, que actualmente está fuera de producción, eh, puede llegar a costar más de 400 dólares en establecimientos especializados y subastas, o sea, demasiado dinero. Demasiado para los que, es, lo que estamos en un poquito en la lo que es el, el nivel medio de la sociedad. <ríe> Una buena cantidad de juguetes de la línea Alma of Cooking de series diferentes de los super robots del pasado se han producido, como Massinger, que tiene más de 12 modelos basados en diferentes tipos de robots del anime, El Gladiador, Super Magnetron, Iron Man 28 y algunos otros. El pasatiempo de armar modelos de robots a escala se le conoce como Gumpla, una contracción japonesa de, la palabra, de las palabras Gundam y Plastica. Aunque existen excepciones, el género está denominado por los robots que salen en series anime y sirviendo como plataforma a la mercancía de las series, que es lo que más importa en el negocio japonés. Los modelos de escala moderno son generalmente hechos de estireno moldeado de colores con partes que se pegan entre sí, requiriendo nada de pegamento o pintura. Modelos viejos eran hechos solamente de estireno y las articulaciones de plástico a plástico se desgastaban con el tiempo. Los modelos Gundam son la variedad más común y popular de modelos Meca que todos los modelos a escala luego de Gundam siguen el mismo formato y usan el mismo material. Kumbhla es un gran pasatiempo en Japón, con revistas enteras dedicadas a las diferentes variaciones de los modelos que lanzaba Bandai, ¡Te odio, Bandai! ¡Claro está! Gundam no es la única línea de modelos a escala. Euro Eureka 7, Neogenesis, eh, Neogenesis Evangelion... Platavor solo para mencionar algunos, están incluidos en la línea de Bandai. Otras compañías como Hasegawa, Wave y Kotobukiya han ofrecido en años recientes productos de otras series como Macross, Poltron y Zoid, con resultados igual de buenos que los mejores productos de Bandai. ¡Sí, qué bueno! En los 80 el género de Robot Real se puso de moda, Y nuevas series de super robots fueron menos y menos y, menos y menos y menos y menos y menos frecuentes. En un tiempo donde la ópera espacial y los mechas militares eran lo popular. Para los 90 un renacimiento en el género ocurrió dada la precaria estabilidad económica de Japón. Que llevó a muchas cadenas televisivas a poner las mismas series populares de los 70. Por supuesto esto incluye series clásicas como Iron Man 28 y Messenger Z que renovaron el interés del público en estas, muchas reimaginaciones que creo que se conoce en inglés como Reboots, ¿no es así, Interhear? Exacto, así mismo. Reboots, bueno. Y actualizaciones de viejos programas Super Robot, como El Vengador, Iron Man 28 y Messenger Z, y otras han sido producidas. A veces con tramas complejas, mientras que otras eh, se mantienen con el simple concepto de bien versus mal que todas ya conocen. Series Super Robot no fueron las únicas en recibir dicha atención, ya que muchas series clásicas disfrutaron de un renacimiento en popularidad gracias a las repeticiones de episodios, inevitablemente. Hay algunos tipos de mechas que son difíciles de clasificar, ya sea como un robot real o Super Robot. Vaya qué confusión con esto de Robot Real de Super Robot. Eh, algunos de estos incluyen los robots en Gurren Langan o los Evas de Neon Genesis Evangelion que siguen la estructura general de los robots reales eh, pero sus orígenes y habilidades son más típicos de Super Robot Aunque los Evas son técnicamente cyborgs, series Mega que usan ambos elementos de Super Robot y Robot Real se conocen como robots híbridos eh, Desde la producción de Evangelion este enfoque ha ganado popularidad Y ha desarrollado su propio lugar. Cosa evidente en series como. Ra, Siphon, Sangepai y King Gainer. La serie de 2007. Gurren no son mechas inspirados en series Super Robot de los 70. Como protagonistas en contra de unos villanos inspirados en los Evas de Evangelion. Mientras que esta mezcla de los subgéneros se hace más popular. A veces es difícil clasificar las series mecha como Real o Super. Aunque estas generalmente se inclinan más por una dirección que por otra, Gundam sufre de esta tendencia. Mientras que los diseños de robots están basados en el subgénero de Robot Real, los personajes de la serie suelen tener robots diseñados especialmente para ellos, y las temporadas a veces tienen un personaje con poderes psíquicos o habilidades superhumanas. Bueno, eso es típico. Eh, esto puede variar de temporada a temporada, ya que el universo de Gundam no se cruza entre sí y las historias tienen protagonistas diferentes. Fuera de Japón, el género de Mecha ha probado ser un género muy popular que ha rompido barreras a otras series de super robot y series animes en general. En Estados Unidos, Robotech probó ser un gran éxito y con la, mayoría, o la llegada de Grandizer y Voltron, los robots tuvieron de, estuvieron de moda durante los 80 y 90 Un dato curioso es que Massinger Z tuvo su corto debut en el país bajo el nombre de Transor Z, pero fue catalogada por los televidentes como una copia falsa de Voltron, a pesar de que Massinger precede a, la a las primeras series de Voltron en televisión al menos por una década. Es decir, cuando Voltron salió, luego salió eh, Massinger Z y las personas pensaron, que Masinger estaba confiando a Voltron, cuando realmente Voltron estaba confiando a Messinger Z. ¡Qué curioso! En Latinoamérica tuvimos varias series de Super robots que se transmitieron durante los 80 y 90, gracias a Dios, como es el caso de Albel Gas, clásico, El Varón Rojo, clásico, Grindazer, también clásico, El Festival de Robots, mi favorito, y otras más. Muchos de los doblajes de estas series no fueron doblados exclusivamente en México, sino en California o en Florida con actores mexicanos o cubanos. Realmente el impacto de este género se vio en el continente europeo, mayormente en Francia e Italia, donde muchas de estas series no llegaron al otro lado del Atlántico y solo se estaban transmitiendo en esos dos países. Actualmente los exponentes más populares del género mecha incluyen Neo Genesis Evangelion, Gundan 00, Guren Langan, Kouge muy buena, Strial Driver, Online Barrels, Hero Man, Basquash, Eureka 7, Macross Frontier, uh -huh. Coctus Sushin Jig, que viene siendo el reboot o la reimaginación del Vengador, Bandred y otras series más. Aunque Hellenor no es tan fuerte como en décadas pasadas, M.E.K.A. fue una pantalla a un futuro lejano donde máquinas son usadas para proteger la tierra de la próxima catástrofe mundial. Postados en la pantalla chica al igual que la pantalla grande, ya sea en papel, o en modelo a escala o en un videojuego, los suposos no nos dejarán de sorprendernos y esperamos que nuevas generaciones puedan apreciar de aquellas historias de nuestra infancia y de las nuevas series que están a punto de ser creadas. Y ese fue nuestro episodio. Aunque <risa> okay. Defin definitivamente eso de super robot y robot humanoide o no sé qué es, es un poquito confuso, ¿no? <risa> Demasiado mm -hmm. confuso. Eh, más o menos, pero ya saben. Y, oh, y por cierto, Chiro es robot real, no robot real. Está bien, demasiado. <ríe> no, no te demandaré. Y muy bien, entremos ya a nuestras opiniones. Chiro, por favor, comienzanos. Oh, comienzo yo, todo el no. Bueno, tanto puedo decir sobre esto y a la vez tampoco adoro la ciencia ficción. ¿Qué más, o sea, qué tanto hay que decir? Eh, hay muchas series de robots que me gustan. Bueno, Mecha sería el término correcto en este, en este caso, en esta situación, pues. Y aunque hay series que no me gusten, como Gundam, que es una serie que, sin ofender a los fanáticos, pero es de mi repudio total, igual que Robotech, eh, siguen viendo series que me gustan mucho. Code Geass, me gusta, pero podría estar mejor. Me gusta mucho Armored Core, ¿alguien la conoce? No. No, no. ¿Tú no conoces *Interview*. No Wow, me me, de verdad que me sorprende mm, ahí, A veces pasa eh, ¿Power se entraría en el género? Sí y no, porque realmente no es una serie animada Bueno, sí Bueno, técnicamente no es una serie animada Pero sigue gustándome, que por cierto eh, ¿Alguien conoce la serie de juegos de Super Robot Wars? Eh, bueno, mm. sí, yo sí la conozco ¿Sabías que en el próximo Super Robot Wars El U que va a salir para Playstation 3 va a tener al Megazord de los Power Rangers sí me lo mencionaste oh. a cuál de todos los Power Rangers el original <risa> el me imagino capítulo. ¿verdad? sí Mighty Morphin al <risa> ah, Mighty Ay, Morphin bendito sea Dios esos sí eran buenos uh -huh. bueno <risa> entonces eh, siguiente eh, sin duda mi serie favorita de todos los tiempos de habrá sido Macros. Macros el original o sea todo un clasicazo Eh, está Macro 7 Que ahí ya bajó su calidad Pero ese no es el eh, a, a fin de cuentas eh, ahí, le, ahí le estuvo dando También está Macro Plus, muy buena Macro 10, la mejor de todas Y Macro 0 Que aunque solo fueron 5 odas Como que ahí le dio Un antesala, como es como decir macros de Origins mm. y la, O sea, es Macros de Origins, o sea, para qué decir otra cosa Y... <coughs> Todo lo, que, todo lo que quieran ver ciencia ficción en su más puro estilo animado japonés deberían ver macros. Y no sé si alguien conoce a la serie llamada Fafner in the Azure. Eh. Yo. Ah, sí, ¿La ¿en serio conoces Suki? Sí, sí la conozco. Así como que digas, no fui tan fanática ni nada de eso, pero sí sí la, sí la alcancé a ver. ¿Viste la película? No, eso sí, no, no la pude ver porque nunca supe, no, o sea, nunca pude verla en cuestión de que o mi internet fallaba, o ¡Ah! no encontraba la película, o download, pero tengo planes de ver todo lo que no pude ver. ¡Ah, de lo que te pierdes! La película es lo mejor de todo y tiene y debe sí. tener el final más triste pero más conmovedor de cualquier serie de ciencia ficción, o mejor dicho, vámonos, permitámonos al tema, debe tener <risa> el final más triste de cualquier cosa meca en la historia del anime. De verdad, eh, toda una obra, Maestra Fafner Indiasure, se las recomiendo vean, Y si quieren hacen la película antes de la serie Porque la película en realidad es una precuela, lo que vino antes de la serie Ah, ah, no, entonces sí lo va a ver Y ahora con más razón la tengo que buscar sí. Exacto, porque es una precuela <risa> es... Una precuela, ya eso dices Ok, creo que sí. en este caso sí, oyentes, primero la película Exacto, así que les recomiendo mucho Macross, Armored Core Y Fagner Sure que de verdad no les va a dejar con muy buen sabor de boca. Y bueno, en mi opinión personal, adoro la ciencia ficción, adoro los jugadores mm -hmm. Y sobre todo, me gustan los Power Rangers. Y no tengo, y no me da pena admitirlo. Muy bien, Chiro. Buena opinión. Ahora tu turno, pero sí, ¿cómo sale Bueno, pues yo voy a ser sincera en este tema. Yo la verdad, no me... No es que no me guste, sino que simplemente no me da la curiosidad. O bueno, antes de este episodio no me daba la curiosidad de ver alguno de este tipo de, de series. Eh, aprendí demasiado como pronunciar bien algunas palabras. Y también um, acerca de, del tema, pues realmente ahora quiero ver Currelaga, que es uno de los que más me practican. Más Z, siempre he escuchado... Wow, cosas increíbles de, de esa serie, pero nunca la he visto. Y yo soy de la idea de Shiro, yo también me gustan mucho los Power Rangers, eh, no temo admitirlo. ¿Y qué más aprendí de, de, de este episodio? Ah sí, aprendí que debo de expandir mis horizontes en cuestión de anime eh, de ciencia ficción. Y que en estas vacaciones iré a comprar más de ese tipo de anime y ver el más. ¡Yay! ¡Súper! O sea, ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Wee. ¡Bravo! ¡Wiii! ¡Muy bien pues, iros, ¿sí? adiós, we, por ti, Rosy! ¡Shiro, di un Wii por mí! ¡Yo Wee. no puedo ahorita! ¡Gracias! <risa> Escucha, sí, hay que ver más de este tipo de series. Ahí me apunto. Mm. ¡Oh, ok, Suki! ¿Cómo sale? Ya, bueno, este... okay. Yo también, seré sincera, no soy tan conocedora de lo que son las series meca, la verdad, es como que no es mi, mi género favorito, pero no, no puedo negar que también tengo eh, series de ese género favorito, lo que son macros, lo que viene siendo todo macros, Robotech es como que eh, dos, dos, no es anime, pero eh, estuvo pasable para lo que fue mi infancia. Este, también no tengo que admitirlo, los pavorreños que no tengan nada que ver en lo que es el anime, Neon Genesis Evangelion, Gundam, este, me bueno, gustaron mucho, también Fafner Indazure, la verdad me gustaron mucho esas, esas series, o sea fueron la verdad me, me atrae, eh, me llamaron mucho la atención, cosa que no todas las series me casasen, eso es lo que los hace especiales, que me llama la atención lo que es la historia, de, el diseño de personajes, cómo es que eh, meten lo que son el género meca muy bien, que está todo balanceado entre lo que acabo de decir. Y te digo, no soy tan conocedora, pero la verdad sí recomiendo que vean mínimo esas esas series que acabo de decir y las que dijo Shiro, que la verdad que sí son recomendables, pues que aprendí mucho de este tema, la verdad. Sí, aprendí de cositas que la verdad no sabía. Ah, bueno, pues, ¿Y pues sí. ya? Okay, <risa> entonces déjame yo comenzarles aquí con mi opinión al respecto. Muy bien, el género de meca es uno de los que <risa> más recuerdo de mi infancia. Tengo Uh, tiempo viendo el, el género y recuerdo que las, una de las primeras series mechas que vi fueron la conglomeración del festival de Roblox más que nada mi favorito entre todos es El Vengador que se llama K Katoksu ¿cómo se llama? Kotexu Jig ¿sí? creo que se llama originalmente japonés esa también está bueno de los me mechas modernos eh, soy gran fanático ahora de Kougeas luego de ver todos los episodios y leer El, los spin-offs del manga muy buena serie también Kurongan en los Lion Barrels que la he estado siguiendo en versión manga muy buena también Kurongan que terminé de ver muy buena muy buena serie se las recomiendo ashura Crying es muy buena también aunque no entra realmente en robot real o, ro o super robot ya que el robot mostrado los, los robots mostrados en la serie no son controlados desde adentro sino son convocados por el por magia entonces es como ah, más o menos ahí es como que es super robot pero realmente no tiene los dineros que la categoriz categorizan como super robot Catalu o catalogan gracias sí yo creo que ya ese, ese sería mi, mi opinión sobre el tema es muy bueno véanlo <risa> Como el término lo que es el, hace que ya el género ya sea demasiado extenso con tantas subvenciones que tiene, que Super Robot, que sí si Solamente re son real, dos, entonces... solamente no son muchas. Pero de todas formas son es un, sí, un poco raro, sí. Bueno chicos, terminamos con el tema de este episodio, así que uh. vamos a unos comerciales. ¡Hola a todos! Este es Miau del equipo Rocket con un importante anuncio para ustedes. Con la baja economía mundial, hemos decidido poner nuestros servicios como ladrones de Pokémon, perseguidores de tontos y creadores de mechas a sus servicios. Por una baja cuota podremos robar los Pokémon que quieras, perseguir a tu pareja si crees que te pone los cuernos y ayudarte a crear esos robots que siempre quisiste tener. También ofrecemos artículos para el entrenador promedio. Pokebolas, pociones, antídotos, cañas de pescar y mucho más. Llama al 1-800-Pikachu y James tomará tu orden que estará lista en menos de 24 horas. ¡Garantizado! Recuerda, 1-800-Pikachu. Prepárense para nuestros servicios. Y más vale que llamen porque tenemos hambre. ¡Miau da Y regresamos. Nuestra querida Roxy tuvo que salir, como siempre. Tenía diligencias de qué hacer. Así que... ¡Brokenstar ha regresado! ¡Yay, regresé! ¡Supers! So ¡Oh, gracias, gracias! Mi público me ama. Gracias, gracias, gracias. Siento sí, una perturbación en la fuerza. <risa> ah, esa es la mejor línea de, de la película, por cierto. Bueno entonces... Vamos a comenzar con la sección de correo. You got mail. Yo esta vez voy a comenzar la sección de correo. Y el primero es de un anónimo. Y aquí va. Hola a todos nuevamente. Estuvo excelente este episodio. Me gustó mucho. Qué bien que hicieron un episodio dedicado a Clam. Sus trabajos me encantan. Sobre todo Sakura y Chobi. Me gusta la temática que usan y que en ocasiones reciclen sus personajes. Bueno, cuídense. Un beso. Un beso para ti también. Gracias. Hey, a ti. Super. Y muy bien, déjenme yo leer el próximo mensaje que dice ¡Excelente programa chicos! Para mí es uno de los mejores La sección musical de fondo me encantó porque Figuraron dos de mis eh, seres favoritas me imagino Una es el opening, o oh, bueno, canción mejor dicho, canción favorita Una es el opening de Fisting Night Y el segundo es un opening de Bleach, de Yui, el cual no recuerdo cómo se llama También me gustó lo muy bien informados que están acerca del tema Obviamente como tenemos que estar que tratan aunque ya se eso ha sido visto desde varios hace, de hace varios o sé sea, como que digo se... algo okay. algo más que... bueno en o fin sea, o sea el punto es que eso se ha estado viendo desde hace varios podcasts atrás o sea lo bueno, dice que, que, so que solamente dice que ya sea eh, perdón, ya eso se ha visto de de hace varios bueno en fin Sigan con el buen trabajo, ya que es muy inspirador. Muchas gracias por el mensaje de esta persona. Y bueno, aquí <coughs> el tercer mensaje también de un anónimo, y dice así. Debo, debo confesar que soy fanático de las clans, todo trabajo que realizan es interesante, pero solo debo destacar tres, eh, Angelic Layer x 199 y Carl Capture Sakura. Eh, este episodio fue muy interesante, agradezco a su equipo en que hayan traído tan grandioso trabajo. Y muchas gracias a ti de haber dejado comentar y escuchar el episodio A ver, tengo una pregunta para ustedes ¿Qué pasa cuando un romano se tira al océano? Eh, eh, oh. No, no, mm. sé. Sí, no sé Hace sé Hace plus oh. Hace plus wow. <risa> esperamos, esperamos una respuesta más profunda y dramática viniendo de ti, sí bueno, si quieres algo profundo y dramático eso solo pega en que leen el, el mensaje a ver hola, bueno, aquí contestando la pregunta bueno, no podría decidir qué manga o qué anime me gusta porque todos son genialosos además de que hablo con hablo clan, amo a kona sí, eso soy yo muy no Yuri lo sé, pero sí. sí ¿quién la manda a dibujar tan Ay, chido? y guiño con carita y guiño con una carita con un, guiñándolo no sé cómo se llama pide mucho siga me gustaría seguir escuchando temas muy llamativos o sea, hasta... que no muera un gatito por dios que no muera un gatito sí porque recuerdo que la vez pasada dijiste que si no comentaban por cada comentario que no se ponga exactamente un entonces ya 33 gatitos no han muerto hasta ahora Si creen que saben mucho del anime, pues aquí están los hechos del anime. ¿Sabían que la serie Astro Boy no se considera como un género mecha? Deca? ¿Cómo? ¿Cómo que no? <risa> la verdad, no me sorprende, pero continúa. ¿Sí? por qué. Aunque Astro Boy es, bueno, Astro es un androide un niño androide, la serie es catalogada como ciencia ficción. Mm. ¿Por qué será? Ah, bueno, es cierto, sí, sí, sí, porque recuerden que para que sea eh, super robot o robot real, tiene que ser piloteado desde adentro. Pero como uh -huh. Astro es un, Android, un androide, Es sí. Es un androide, es un androide automata. Esa cosa. Uh -huh. Así que... Por ejemplo, si Transformers hubiera sido hecho en Japón, no sería Mecha porque. Sinceramente, no son robots piloteados, son máquinas autosuficientes. ¿Sabían que el estudio Sunrise tiene una división completa dedicada exclusivamente a la franquicia de Gundam? Uh -huh. Con todo lo cuarto que le trae No, sí, no. me sorprende eso Sinceramente sí, no me sorprende Porque Gundam es no, solo, no solo es un anime O sea, es una franquicia de... ¿Sabes lo que es un estudio con, Bueno, una división completa de un estudio Para una sola serie? ¿Sabes que eso es mucho? Bueno, bueno eh, Interfiel, considera que por ejemplo Namco tiene un estudio Dedicado completamente a los juegos de Tango Sí, Tales estudio sí, verdad Exacto, así que No me sorprende que haya eh, Tanto en, en los videojuegos Como en el anime o ¿no? manga Que haya secciones completas Dedicadas a una franquicia Que ellos eh, aprecien mucho O quieran hacer destacar más de lo que es O el mm, Sí. Continúa broca? Y bueno esta, es, Este estudio pues Esta división se encarga de Todo lo que es las series, las películas Y formas de entretenimiento Pues todo esto es de, desarrollado por esta división mm. O sea, todo lo relacionado con Gundam va con esta división. Muy bien. ¿Sabían que el pasatiempo de Gumpla tiene, un, tiene su propio torneo nacional de armar modelos a escala? ¿Sabes que eso, eso no lo sabía, pero no me sorprende a la vez. Porque conozco muchas personas que todavía están armando muchos Gundams. De hecho, un amigo mío, hace tres meses, creo, más o menos, fuimos al barrio chino y recuerdo que consiguió un, una maja, bueno... No necesariamente una maqueta, pero consiguió un modelo a escala de creo que... No no recuerdo cuál fue el modelo, pero lo consiguió y lo armó como en dos semanas, creo. Y sí, le salió bastante claro. bien. Sí. Así, no, no sabría decirte cuántas pulgadas tiene, pero cuatro creo, tal vez. Estimado mío, yo no sé. Sí. Bueno, porque si son cuatro pulgadas en dos semanas es... Algo así soy yo ahí diciendo, <risa> creo yo que son Bueno, cuatro. ya luego le pregú, ya pues. voy a preguntar. <risa> ¿Sabían que los animes del género meca se hicieron muy populares en los países árabes del Medio Oriente? Oh, árabe, eso, sí me eso, eso sí, ¿verdad? Porque imagínate, eh, interesante pensaría que todo, todo eso lo ven así como del diablo o algo así Bueno, países como Arabia Saudita y Egipto transmitieron un gran número de series meca y algunas como Mazinger Z aún se transmiten con doblaje árabe Wow, wow me gustaría escuchar algo del doblaje sí, árabe Si supieras que yo escuché Digimon en árabe ¡Wow! No, yo A lo mucho que he escuchado de otro doblaje Ha sido en alemán No, los alemanes son Genios, genios Haciendo doblajes Yo he escuchado doblaje árabe en otras series Que no son micas Y la verdad, tiene una muy buena Calidad de doblaje, debo decir Aunque no sabemos ni más Pero bueno No, pero te digo Perdón, sé, yo sé que fue eso, eso se no escuchó directo Pero eso es así Mi oído lo capta de esa forma ¿Tienen sí, que Mucha de la inspiración usada para crear la serie Macros vino de la película Guerra de las Galaxias Pues claro, eso, eso no me sorprende es una, es una ópera espacial El género de ópera, espa, de ópera Espacial comenzó luego de su lanzamiento Y esta película fue muy popular En Japón Que de hecho hasta tiene una convención de, de la guerra de las galaxias en Japón ¿Qué podemos wow, ya me imagino todo sí. lo que ha de haber ahí sí, ¿Qué pero... podemos decir? Ah. George Lucas simplemente hizo una franquicia que le dio éxito mm -hmm. exactamente, tipo es un genio Genio. continúa ¿sabían que Voltron vendrá en el 2011 con una nueva serie? ¡sí! ¡Woo! ¡por fin, Voltron! ¡te todo el universo! <risa> Bueno, esta será como conocida como Fuerza Voltron Y esta será transmitida por el canal de Nicktoons en la primavera del 2011 <risa> bueno, <risa> bueno, Nicktoons, canal americano no, ¿Nicktoons no sale en Latinoamérica o no? ¿O no, no sale, ¿Qué, solamente claro. sale Nickelodeon ah, ¿qué O es? bueno, sí. o lo que es Nick Jr., pero de ahí en más nah, mano, Nada eso, más, no, está chispi Nada más, pero normalmente, yo supongo que va a salir para el canal Nickelodeon mm -hmm. Y quién sabe si lo vayan a traer a México todavía, pero Seguro Los que tienen la posibilidad de verlo en Estados Unidos, pues felicidades. Sí, ahí, pues, no sé qué tal, ¿eh? O sí. sea, Interfear, estás obligado a decirnos qué tal. Por supuesto, se los diré. Oye, Adi. Sí. ¿puedo hacer una pregunta más, una última? Sí, para terminar, por favor. ¿Qué pasa si cortas un árbol en un bosque de Canadá? Ah, <ríe> uh, no, sé. no sé. dime. Me lo sabía, ya no me acuerdo qué, qué era. Pues cae. Okay. Okay. Pues cae. Okay. Oh, okay. <ríe> <risa> fin, ya, ok, ya, terminale, por favor <risa> Y con eso terminamos Los hechos del anime Okay, a ver, este Creo que también eh, No solo Broken, quería Ya hacer, hablar un poquito más Shiro, ¿no tienes algo que decir? Ah, sí, sí, sí, sí, tengo algo que decir Bien, sí. verán señor Queremos darles una sorpresa para El 2011, o sea, El primer episodio de 2011 En enero, así que jo, Pero ustedes nos tienen Que ayudar, si, sí, ustedes nos tienen que ayudar ¿Qué es lo que tienen que hacer? Simple Simplemente hagan una Pregunta, no tiene que ser de anime Puede ser de lo que sea, de lo que se les ocurra De algo sacado del manga Algo improvisado, lo que ustedes Una, una pregunta de lo que ustedes quieran Eso o sea, es... una pregunta random, total <risas> Exacto, una pregunta de lo que ustedes quieran Eso sí, tienen que hacerlo de una manera especial ¿A qué me refiero con eso? Bueno, por ejemplo, si quieren dejar la pregunta por la caja de comentarios eh, Simplemente tienen que poner, por ejemplo, todo en mayúsculas, pregunta, dos puntos Y luego formular la pregunta Porque queremos tener control sobre esas preguntas que ustedes van a hacer O si van a mandarlo por correo, ponen como tema pregunta O si van a hacerlo por Twitter o por Facebook o por alguna de esas vías raras, también lo hacen del mismo modo que en la caja de comentarios. Entonces envíen sus preguntas random, de lo que sean, nuevamente no tienen que ser solamente de anime o manga, pueden ser de cualquier cosa, y se las responderemos. Si quieren, no sé, consejos de cómo eh, acercarse a esta chica o chico que ustedes les gustan, envíenos una, una, la pregunta o cómo usted la cosa y nosotros les daremos los mejores consejos, o algo así, no sé. Exacto. Bueno, sí, somos capaces de... Ay, no sé qué, no, ¿verdad? Pero ya ah, a mí me conoce como el doctor Phil, así, así que nos no se. No la va a A mí ah, me conoce como no el doctor Phil. Exacto, no pero... Yo soy mejor que, mejor, mejor que el doctor Phil y mejor que Oprah. Ok. Después de ese comentario tan fuera del lugar de Interfield, tienen que recordar que la pregunta deben hacerla como le dije. Pregunta todo en mayúscula Dos puntos seguidos de la pregunta respectiva Y si se van a hacer por correo electrónico El tema debe decir Pregunta Y muy bien Esa va a ser nuestra próxima sesión Para el mes que viene Para abrir la nueva temporada De 2011 Y muy bien Brokenstar por favor danos la pregunta De este episodio Ustedes nos van a dar una pregunta pero como siempre y reto, eh, Ahora nos toca a nosotros hacer las preguntas Y, y por favor también contestarla En sus comentarios Eh, la pregunta de este episodio es Pues hablamos sobre mecas Entonces, ¿cuál de todos los animes mecas que, que han salido y que son bastantes ¿Cuál es su favorito o sus favoritos? Porque antes de tener más que uno, entonces uh -huh. es la pregunta Y eh, Entonces, esto fue todo por el episodio de esta actualidad actualmente momento Entonces <risa> Compañero Interfield, hermano, compadre, hermano de la alfa primo y con todas las relaciones filiales que le puedes decir. ¿Por qué no? Sí, también eres como un padre y como un hijo a la vez para mí. Sí, suena raro y suena. Sí, sé, sé que suena raro, pero no. Pero sé que ustedes vuelan mal pensados, lo que están pensando más no piensen mal, mal pensado. Es... Ok, yo no hice lo que quería, ok, para no largar el asunto, hermano, ¿cuál será el tema del siguiente episodio? Que por cierto, también podemos ser primos porque tenemos el mismo apellido, pero es otra cosa No es cierto, tenemos el mismo apellido bueno, Es, otra cosa, bueno, es, otra, es cosa. otra cosa, Muy bien, entonces, eh, para comenzar el año, ¿qué tal si hablamos de un tema que venimos atrasando hace un tiempo? Y sí, ese tema va a ser sobre las editoriales Ya, Oh, que por cierto, muchas gracias a todos los que han comentado mi nuevo video, se los agradece Y como hice el video y estaba mencionando algunas editoriales de España, etc, ¿Qué tal si hablamos de ciertas editoriales que publican en español? Si quieren, ustedes tal vez mencionaremos algunas en inglés mencionaremos algunas en otros países Bueno, sí, en otros países de otros idiomas para que ustedes sepan cuando de su público manga o que ustedes nos revisen esos eh, mercados Pero bueno, informes, así que vamos a hablar sobre editoriales que saben Ibrea Norma, uh -huh. Glenat, Maldito Beer, eh, Y <risa> bueno. sí, esas. Bueno, ¿qué podemos decir? Nuestro hermano del alma, G, y traficante de esclavos que tenemos como líder, eh, es un entusiasta de las editoriales, Sí, sí siempre es bueno, es, es, siempre es bueno. Además de sí que ustedes conocen eh, mi historia con eh, Fito Reina, el creador de LARP en Argentina que se recordará la entrevista, si no la han escuchado, por favor escúchenla, esta está en el episodio de Se Me Olvidó, pero búscala por ahí, búscala por ahí, entrevista con Fito Reino, usted la van a encontrar, muy buena entrevista el tipo, créanme, tiene nuestra edad y es un genio, créanme ¿Cuál es, y, ¿Cuál es el episodio de Se Me ¿Qué número es? Saber, Yo recuerdo que recuerdo <risa> No, no, no, no, no sabré decirte la verdad Tiene que estar por ahí, no te preocupes Ustedes busquen para... por ahí está, Exactamente. Busquen ahí en la descripción Usted va a ver que se entrevista con Fito Reina Denle un clic, lo van a mandar a ForShare, Y ahí usted lo va a ver Y muy bien, entonces ya nos estamos acercando al final de este episodio Pero antes, por favor eh, Suki, ya sabes que, tenemos que no podemos ter Terminar esto sin tu eh, Famosa frase, así que por favor Ah, claro, mi, fra mi frase ya. El podcast ya no es lo mismo sin esa frase. Sí, sí. A ver, <coughs> a ver, chicos, por favor, por favor, si pudieron escuchar una larguísima grabación que fue esta, admito, lo fue larga. Entonces, la verdad no vio el motivo por el cual no puedan dejar un comentario mínimo de un solo renglón. Dios, niños, es un minuto de vida lo que les quita, no les cuesta nada. Es decir, con <risa> un comentario simplemente. Hola, buen episodio, adiós, nos va. Que hemos tenido muchos te de esos, hacer? por cierto, muchos de esos hemos tenido. Bueno, pero aún así... Entonces el, el mensaje de Suki ya ha servido. Ah, por supuesto. O sea, ¡Hey! Pero es que vamos, es eh, tan solo un hola, buen episodio, adiós, cuenta y es valioso. Uh -huh. Uh -huh. Y recuerde, por cada persona que vea, descarga o oiga el episodio y no haya comentado... Cada eje, por cada persona que haga eso, un gatito y una iguana morirá. Oh, ahora sí. Pero mira, eso quiere decir que están escuchando el episodio, porque si no, no harían eso que digo mi, mi frase porque mi frase está ya casi al final, entonces. ¿me bueno, bueno. bueno, pero Bueno, pero. una cita y más. Bueno, sí. Oye, entonces creo que hemos llegado al final de este otro episodio más, el episodio de 19 Radio, recordándoles. De nuestros contactos que estarán abajito Que saben con nuestros twitters Que es Arroba interfere Arroba Quizflockstar Y la O se escribe con una, Es una Un cero Y Shiro es Arroba Shiro Legend Legend Shiro ¿Cómo es Shiro? Se me olvidó tu, tu, tu twitter Shiro Arroba Legend Eso Y el tuyo suki es Arroba 90 suki Si mal no recuerdo Exactamente Bien. Pero ahí estarán en nuestra descripción, ya saben, nuestro Facebook que está a su derecha, si es que están escuchando desde marpocos.com. También ahí verán nuestro YouTube y nuestro Twitter personal. Y ya saben, nuestro correo electrónico, hispanimeradio.libe.livv, porque ya no hay bechica.e.com. Sí. ¡Ay, por favor! ¡Hey, yo sigo, la, yo sigo las leyes de la academia! Yo no tengo nada. ¡Ay, por favor, esas leyes lograron! <risa> pero unos Es con... como que todo el mundo lo conoce por B, chica no es porque la real acá de, la real le... eh, eso la real la reina Ay, no mira eso. <risa> o sea es por cono es el digo, es este es una forma de decirlo porque pues o sea todo el mundo lo conoce B, chica o sea, no es por decir que es una letra chica pero así todo el mundo lo conoce Entonces, yo la conozco no así, B No, yo, yo conozco ah. por la dos, pero ya Obviamente la academia hizo esto para futuras generaciones que seguro van a conocerla como UPE y no, y no ve chicas como nosotros, pero es otra cosa, ya. No están imponiendo la, estas reglas, pero están, las están poniendo de todos modos, ¿y por qué no? Así es más fácil, P, U, V, yo me lo encuentro más fácil, así que yo no tengo ni idea. De hecho, o sea, la verdad yo siempre lo he hecho la eh... La he pronunciado así, v jamás la pronuncié bechic. Oh, bueno, perfecto, yo sí. perfecto, no hay problema, mejor así. tuvieron infancia. Mejor así, v". Cánca, soy de la Casi soy de tu misma edad, mi oh, Y ahora el y es Y. mejor todavía. ya También oh. siempre le he dicho así, pero bueno. es, Sí, yo estoy de acuerdo. Y. Y, y eso, eso es raro, entonces ¿por qué no? Y? así. Oh, y por cierto, Suki, que tú pusiste un comentario en tu Facebook sobre que la CH y la LL, esas son, las antes se consideraban como letras, pero no se pueden considerar como letras porque son combinaciones de dos consonantes. Entonces, obviamente son separadas. ya me lo comentaste en mi Facebook y eso ni siquiera tienes que andarlo reducido. Ah bueno, pero de todos modos lo tengo combinado, porque estamos hablando de este tema. Pero en fin, ya. Y bueno, ese también es el, epi el último Episodio del año Sí, no cierto en Ay, que Entonces, por supuesto Hispanimo Radio les desea una muy feliz Navidad y próspero año bueno. 2011 sí. Que todos sus deseos se cumplan Todas sus metas Y que, como dije, ya dijeron Muy felices fiestas a todos nuestros oyentes mm -hmm. Y si quieren escuchar sí, Nuestro ¿sí? episodio los pasado los... de Navidad Donde llevamos a Navidad en nuestros países Y en Japón, escúchenlo Ya no, no hace falta repetirlo aquí. Y... Paz y amor para todo el mundo, que pasen una muy feliz Navidad con su familia y amigos, que la pasen muy bien, que tengan una bonita celebración de Navidad, que sean muy felices, que todo su deseo se cumpla, y por sobre todas las cosas, señores, aunque esta época del año es donde todo es más paz y amor porque es Navidad, no se olviden de que el mayor placer en la vida es poder hacer el bien por el simple hecho de sentirte bien contigo mismo por el simple hecho de que estás haciendo algo que está contribuyendo con el prójimo. No solo sean buenos en esta época del año, seanlo todo el tiempo, porque ahí está la verdadera grandeza de las personas. Cada persona es grande, no por sus ambiciones, no por lo que hayan logrado, no por quienes son, qué apellido tengan, no qué cuánto dinero tengan, son grandes por lo que hacen por los demás. muy bien Muy bien hablado, Chiro. Muy bien hablado, Chiro. Está muy bien okay Ok, anécdota rápida antes de despedirnos eh, y se los recomiendo a todos. Cuando vean un japonés, háblenle japonés. Eh, como que se pone muy felices y les den la razón del porqué. Pasa que fui a Kino Kunilla, si ustedes no saben, nuestros oyentes es una eh, librería japonesa aquí en Nueva York. Y fui ahí y estaba saliendo y compré una cosa. Y todos ahí obviamente son japoneses y si quieres trabajar tienes que hablar japonés y por cierto hay muchos blancos y negros que hablan japonés no sabía eso. Obviamente que fueron a Japón Entonces cuando vine saliendo eh, la, la señora que me estaba atendiendo, parecía que no sabía mucho inglés y al final le dije al gato que más y me dijo, ¿correja? Eh, al gato no más al final. Entonces se puso muy feliz y le dije, ¿Eso ¿el poquito de japonés que sé? Y se echó a reír, le dije algo en español y me dijo, gracias. Cuando, cada vez que puedan, si ven un japonés, díganle algo en japonés y se ponen muy felices Y sí, ¿Ves? esa fue la anécdota. Ahora sí, ya nos podemos ir. Este ha sido Interfer 1. Suki 90. Broken Star. Y Shiro de los Vientos. O que hacen los Shiro, o simplemente Shiro. ¿Mm? Sayonara, ¡Mátame! Mm. Sayonara. Matane. Bye. Bye. Bye. Feliz, uh, feliz año nuevo en japonés, que no, no sé cómo se dice.